Estás escuchando desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. ¿Y vamos a ir a Chile? ¿Vamos Muy a bien. Muy bien, bien. Este, gracias eh, el equipo de producción eh, a Río y a Lara... Eh, vamos a escuchar ahora a Nano Ester, Este chileno que nos canta de Víctor Jara El derecho de vivir en paz El derecho de vivir Sin miedo en nuestro país En conciencia y unidad es muchos muchos chilenos en homenaje a víctor heredia a víctor cara perdón víctor cara escuchando según la otra oreja seguimos escuchando a Nano Stern. 1500 vueltas por la otra oreja y viva Chile mierda está preguntándome qué hacerme más e hoy pierdo el rumbo cambiando de parecer poco indicios en las cartas y en la borra del café le pregunto a los maestros en un ciego acto de fe s pero aún no sé qué hacer mientras más preguntas hago menos logro responder busco indicios en los cielos no sé si algo va a pasar le pregunto a las estrellas por si hay algún plan astral y no tengo ni un mapa para seguir no tengo ni una coordenada ni una brújula que diga dónde ir. Oh, no Seguir. Yo quisiera que la vida misma me muestre el camino. Doy vueltas preguntándome qué hacerme majo y pierdo el rumbo, cambiando de parecer busco indicios en las cartas de la borra del café. Le pregunto a los maestros en un ciego acto de fe.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 Seguí. Yo quisiera que la vida misma me muestre el camino. Estás escuchando desde la otra oreja. La otra oreja argenta. Y vamos a recordar al Chango Farias Gómez Hace 10 años se nos fue Qué, qué triste, ¿no? Un chan, el Chango Farias Gómez Un rebelde de la música Recuerdo allá en, por los 70 Cuando el grupo vocal argentino Cantaba también en el Teatro de la Comedia Malplatense eh, Se hicieron muy amigos con mi viejo Otro rebelde del arte Y charlaban mucho, a pesar de las diferencias políticas que tenían... ...pero en el arte eran dos revolucionarios. Vamos a escuchar ahora al grupo... ...a uno de los grupos que formó el chango Farias eh, Gómez... ...en voces guitarra, percusión, arreglos, dirección. El grupo La Manija, en donde estaba, entre otras... ...Verónica Condomí en voces, el mono Insaurralde... Eduardo Avena en Batería y Voces Escuchemos esta versión maravillosa Una subversión El chango y la manija Entra mi pago sin golpear Por la otra oreja Estás escuchando Según la otra oreja Qué fuerza El chango Farías Gómez eh, eh, Hacía rock, había folclore Hacía folclore, hacía música Un revolucionario de la música Al Bueno, y lo estamos homenajeando Al gran Chango Farías Gómez eh, Él En la sala Nachman, acá en el auditorium, él quiso, él vino a hacer una temporada acá con la manija y él eligió esa sala. Él dijo, en el estreno dijo, me daban el auditorium, en la sala de arriba, pero la fu primer función la hizo en la sala Nachman. Eh, y ahí estuvimos. Eh, bueno, y ahora vamos a a escuchar a un cuarteto de otro revolucionario tirando al tango ¿no? el Juan Tata Cedrón eh, él hizo del gallo cantor una cantata una obra con, compuesta en 1972 a partir de la masacre de Trelew en donde fueron asesinados 16 militantes de organizaciones revolucionarias y desde entonces él estuvo ausente en la Argentina exiliado Bueno, la obra, emblema de los exiliados que luchaban contra la dictadura militar... ...fue editada en Europa y circuló en la Argentina por vías informales. La cantata decía que fue compuesta en el 72 sobre poemas nunca editados de Juan Gelman. Y a partir del asesinato de los 16 militantes políticos... ...tras la fuga protagonizada por algunos de sus compañeros militantes del penal de Rawson el 22 de agosto del 72. La obra contiene cuatro canciones sobre la base de poemas independientes del querido Juan Gelman. Es un material hecho inmediatamente y después de la masacre. Eh, dice que la hicieron durante el gobierno de Alejandro Lanuce. Eh, la tocaron entre lui y en Buenos Aires en un concierto en el que estuvo el pelado Ortega Peña. ...abogado de presos políticos... ...después, antes de que fuera asesinado... ...por la AAA durante el gobierno peronista... Eh, ...de Isabel Perón... ...bueno, dijo el Tata Cedrón... ...se trata de una historia verdadera y de superar un tabú... ...que fue y sigue siendo hablar de la lucha armada... ...yo no quiero hacer apología... ...nunca quise dar la obra porque no quería aprovecharme del tema... ...yo no reniego de mi pasado... Pero no quería que se aprovechara el tema, que se hiciera propaganda o que se especulara con el nombre de Juan Gelman. Eso lo dijo el Tata Cedrón. Y ahora vamos a escuchar el Cuarteto Cedrón, Cantata del Gallo Cantor, en homenaje a los fusilados de Trelew, el 22 de agosto del 72. No olviden. Los orgullosos que cuando a la tumba vayan Allí lo mismo se rayan, humildes y poderosos Pero nosotros no solamente queremos la igualdad en la muerte También queremos la igualdad en la vida Queremos la justicia en vida Porque estaba triste ese peon de ferrocarril En la mañana Apoyado contra la verja de la estación Sin ver a nadie de los que pasaban junto a él, porque estaba triste ese hombre. Hey, Si, o saca por su sol acciones suben en mí metido en la litera alta de la celda 4 en el pabellón de castigo de la cárcel Villa Devoto Eugenio abajo oye sus radios transistores un rayo de sol pasea lento por la celda ¿por qué se pasea ese rayo de sol por acá? Eugenio quedó encorvado por las torturas pero no sacaron una sola palabra de él Eugenio es un obrero tierno, delicado, no le sacaron una sola palabra. La mujer de Eugenio a veces llora sin saber por qué. sin saber por qué llora y dejar la casa una semana o lo de un genio una semana El pasea por la celda Y yo, ¿por qué estoy oyendo crepitar la tristeza de Eugenio? Si sé que hay pocos tan puros como él Entonces su pureza no lo defiende del dolor a veces se le pierde la mirada sin ver a nadie de los que pasan junto a él. Entonces. En la celda de enfrente del pabellón de castigo, los comunes no tienen litera ni colchón. A medianoche les dan un colchón para dormir. Tienen que ir a buscar los desnudos. Cárceles obligan a los comunes desnudos a correr, miran hacia el suelo, arrastrarse para buscar el colchón. El invierno no puede calentar las baldosas heladas del pabellón de castigo. Eugenio se encorva más todavía cuando el jadeo de los comunes choca contra la puerta de la celda. esos ruidos tapan las crepitaciones de la tristeza de Eugenio Eugenio crepita de furor ahora la tristeza se le congela en pajaritos que arden de furor en furor va a dar la tristeza de los pobres del mundo la tristeza de ese peón de ferrocarril dará en furor un oleaje de furor arrasará la ciudad, arrasará las literas del pabellón de castigo de la cárcel Villa de Voto, arderán las baldosas heladas del pabellón y los comunes y nosotros. Nosotros no solamente queremos la igualdad, la amor en mi vida, aunque se acorde Y Lara, estamos eh, terminando la otra oreja de hoy eh, Con una versión que tiene que ver con los chicos de Cuba Y escuchamos ahora, hasta siempre Una subversión de hasta siempre Con Isaac Cárdenas En guitarra Que empieza medio español, ¿no? La versión Y después los chicos de Cuba Chicos y chicas, y chiques y chicoas, nos cantan hasta siempre.